11 y 33, estamos escuchando música moderna Esto es del 2022, que escucha el pueblo palestino Y referido a, a las luchas palestinas Claro, nosotros no entendemos el árabe Pero si ustedes pudieran ver el video eh, Toda música moderna Pero con, hablando de, de la lucha que lleva adelante ese pueblo Y la solidaridad internacional que se está desplegando ante una nueva ofensiva de Israel luego de la tregua y que, entre otras cosas, tiene la convocatoria a nuestro país a una nueva marcha en solidaridad por Palestina mañana martes. Para eso tenemos en línea a Mónica Riet, que integra la coordinación eh, por Palestina de nuestro país. Mónica, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, Hernán. Un gusto y muchas gracias por la comunicación. Bueno, una nueva convocatoria porque esto es de, estos, de esos temas que no se arregla con una marcha sola como la que tuvo lugar hace varias semanas y después tuvimos otra concentración frente al edificio donde está la Embajada de Israel, bajo lluvia, hay que seguir movilizados, ¿no? Exactamente, este, Hernán, hay que ir eh, acumulando presencia, hay que ir acumulando Conciencia en nuestro pueblo, eh, hay que estar difundiendo, eh, porque desgraciadamente eh, hay una soledad también del mm. pueblo palestino, y en esta ocasión son los pueblos, los pueblos del mundo los que han dicho los que han dicho presente más que nadie, ¿no? Eh, porque también hay muchas declaraciones de, de estados, de países. Eh, con mucha solidaridad eh, teórica, pero en la práctica eh, no están tomando medidas que realmente puedan frenar a, a la potencia agresora que es Israel. Este, y esto creo que es una de las cosas que hay que dejar claro, porque bueno, aquí estamos en una, en una radio de, claramente de izquierda que se dirige a personas que tienen una ideología, un pensamiento... Eh, pero nuestra tarea es eh, poder llegar a, a, a la gente que no, no oye este tipo de mensajes, uh -huh. que no recibe este tipo de informaciones, ¿no? Y creo que creemos todos que una de las cosas principales es desvestir ¿no? del ropaje que se ha ido haciendo en el correr de los años eh, Israel concretamente, eh, como país eh, supuestamente democrático y demás eh, y presentarlo como lo que es, una potencia colonial, imperialista, agresora, racista y para eso tenemos que hablar de cosas eh, muy concretas. Eh, esto se trata de, de, de... se ha dicho que no es una, ya una crisis humanitaria sino una catástrofe humanitaria. Mm -hmm. O sea, hoy hay una crisis de humanidad, eh, porque qué es lo que está en, en, en tela de juicio en este momento si la humanidad no es capaz, los estados, los países, que se dicen serios, que se dicen responsables y que se llenan de tantas palabras, ¿verdad?, eh, que supuestamente representan a los pueblos, que esto es lo más triste, que supuestamente representan a los pueblos, pero que en este momento no están siendo eficaces, no se están jugando la ropa para poner medidas que realmente puedan parar a una potencia que solo entiende la, la medida de la fuerza de alguna manera. Y la fuerza está representada por la economía, por la política, eh, también por las armas, ¿no? lamentablemente, uh -huh. y en ninguno de estos terrenos este, hay países ni potencias, países ni menos ni más, ni, ni de los más poderosos que se paren enfrente para decir, bueno, basta, esto no, no puede suceder más. ¿no? La única fuerza que está realmente constante y, y re... Este, digamos reproduciéndose cada día y reprogramándose cada día retroalimentándose son los pueblos eh, en la calle y bueno, Hernán, tenemos que decir que esta marcha fue programada para, para el viernes pasado sí. eh, tuvo que suspenderse por una tormenta eléctrica y digámoslo desde ya que para mañana eh, es posible que haya lluvia, no va a ser como la del viernes no, por no. supuesto, pero Queremos advertir para que quienes no estén arriesgando un problema de salud, un problema mayor, ¿verdad?, este, estén prevenidos y, y, bueno, y, y vayan pensando que tal vez tenemos que, que, que hacer este esfuerzo y este sacrificio porque, bueno, no podemos seguir postergando una, una marcha que, que implica tantas, tantas cosas, tantos movimientos, tantos acuerdos, ¿verdad?, entre tantas organizaciones, y mañana va a ser, a como dé lugar, eh, esta marcha eh, con lluvia, sin lluvia, a como dé lugar, tenemos que estar ahí masivamente, tenemos que estar hablándole a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, de estudio... Eh, porque, como decía, trasciende a cualquier bandera política, ¿no? Eh, no tiene que ver con, con partidos, ni siquiera con derecha o izquierda. En la medida que se entienda cuál es el trasfondo del asunto, de que hay un país agresor, colonialista, imperialista, que hace 70 años que está martirizando a un pueblo, ocupándolo, eh, y que hay otro que es un pueblo agredido, empobrecido, humillado, eh, marginalizado, ¿no? Eh, uh -huh. Todo lo que ocurre que es difícil de, de trasladar a quien no conoce la situación, de las situaciones que se viven en Cisjordania, por ejemplo, y explicar que poniéndose la excusa de jamás en este momento, en Cisjordania donde no existe jamás y donde gobierna, una autoridad, eh, de la autoridad palestina que no concuerda con Hamás y que hasta ahora ha estado en los últimos años en buenos términos con, eh, con el Estado Israel, con el gobierno israelí. Sin embargo, en este momento, y no desde este momento, desde que empezó el 7 de octubre, pero en los últimos días mucho peor, está siendo atacada, bombardeada, Están, eh, se están incluso volviendo a tomar prisioneros a los prisioneros que se liberaron recientemente por, por los acuerdos, ¿verdad?, de la tregua. Eh, se está deteniendo arbitrariamente a niños, otra vez, a personas eh, de, de todo tipo, secuestrando. Eh, se están eh, también, eh, los colonos se están tomando tierra. Fíjate que un fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, que estuvo... Eh, recientemente allí presente denunció justamente ya no solamente al Estado de Israel, sino que tomaba cartas y que iba a llevar el tema de los colonos y lo que estaban haciendo con la población palestina y dijo, este, queremos advertirlos para que no se sientan después sorprendidos que los vamos a llamar eh, a, a la justicia que los vamos a llevar a la justicia también a las prácticas coloniales de los civiles colonos entonces estamos hablando también estaban las declaraciones de, de Petro ¿no? que mm. es uno, uno de los digamos de los presidentes latinoamericanos que ha estado martillando porque no fue una sola declaración sino que ha, no ha perdido oportunidad para señalar eh, la naturaleza de, del conflicto que tenemos enfrente. Lo, lo dijo en la COP26, pero lo volvió a decir ahora que se trata de un, eh, de un eh, pensamiento nazi, de una práctica nazi, la forma en que están persiguiendo los israelitas a, eh, al pueblo palestino. ¿no? Eh, Mónica, bueno, sí, buen, día. Eh, buen día. Hay que además tener en cuenta que... Este... Esto empezó, este ataque último empezó el 7 de octubre, ¿no? Eh, ya vamos a cumplir dos meses dentro de muy poquitos días esta semana. Y el gran peligro de acostumbrarse a contar muertos y a contar desgracias. Eh, hoy todos hablamos de los periodistas que son asesinados, los médicos que son asesinados, los niños que no han parado de asesinar desde que empezó todo esto... Eh, que operan y hacen amputaciones sin anestesia el otro día un médico hablaba que tuvo que hacer una amputación a su hijo sin anestesia porque no respetan absolutamente nada y es como que el mundo mira nomás ¿no? porque Israel además dijo que una vez que terminara la, la tregua iban a meterse con mucha más fuerza incluso hoy están especulando de, qué quiere decir ¿Qué es lo que van a hacer entonces? Están cometiendo varias masacres por hora. Entonces, de alguna manera hay que sacudir, no sé si llamarle opinión pública, no sé cómo llamarle. No, sin duda alguna, porque esa advertencia o amenaza que hizo Netanyahu ya la pusieron en ya práctica están, y ya tenemos los resultados, ¿no? ¿Sí? O sea, ellos ya están planteando claramente... Lo dijeron en todo momento, iban matizando, así como te digo una cosa, te sí. digo la otra, pero nunca dejaron de decir... Que, que querían terminar, digamos, pero ahora están hablando claramente, o sea, quieren expulsar a la población palestina de todo el territorio palestina, quieren quedarse con ese territorio, quieren empujarlos hacia Egipto, ¿no? Egipto, y si no solamente Egipto, otros países han manejado también, dos o tres países más vecinos, pero quieren la población muerta, doblada, quebrada, y fuera de, de toda frontera eh, actual de, del territorio de Palestina, ¿no? Un genocidio brutal que, como decía eh, Ángeles, es una responsabilidad colectiva de todos nosotros, somos una humanidad, sí. no, no, nos, no nos, separa, nos separan fronteras para algunas cosas, ¿verdad? Pero... No podemos ser testigos, yo invito a los oyentes a que se bajen, si no lo han hecho ya, la aplicación en sus celulares de Telegram, ¿no? Uh -huh. Así como tenemos el WhatsApp, se pueden bajar eh, gratuitamente, eh, como se de, del Play Store se bajan, cualquier aplicación se baja en el Telegram y ahí buscan Palestina Hoy o buscan... Eh, Rusia Today en español y van a tener imágenes, imágenes en Palestina hoy, por ejemplo, de los niños, de las cosas que no van a tener, con un pequeño texto, ¿no? Que no van a, a necesitar más alegatos ni más cosas. Es, es como acercarse humanamente a, a, la, a la situación, ¿no? Cuando uno ve todo eso.. Eh, no puede dejar de conmoverse y de sentirse implicado como humanidad, como pueblos, No, eh, no podemos tampoco decirnos de izquierda si no sentimos la, lo que le pasa, el sufrimiento que le pasa a este pueblo eh, ...como si fuera el propio nuestro... Claro. ...o a nuestros propios hijos... ...esa es la, la verdad de la, de la milanesa... ...lo dijo el Che y lo dijeron tantos... ...pero nunca es tan verdad como en esta situación, ¿verdad? Exacto, Mónica... ...y bueno, acá no se trata... De, ...se trata de salir de la... Eh, ...dinámica estricta de darle me gusta... ...y darle clic en, en el celular... ...y en la computadora, en las redes sociales sino de ser uno más en la convocatoria de mañana y e invitar gente para que realmente eh, la presencia hable mucho del apoyo al pueblo palestino y también los gobiernos toman nota de, la, de, de cuando esto genera movilizaciones, ¿no? No les gusta a los gobiernos que el accionar de Israel en definitiva genere reacciones en cada uno de sus países tanto tampoco que, como Israel que sale a pregonar que, bueno, en este tiempo en que ha estado atacando la franja de Gaza, ha crecido, no sé cuánto, el antisemitismo en el mundo. Así lo, lo presenta Israel. Para ellos, movilizarse en solidaridad con Gaza es, es ser antisemita, cuando lo que lleva a la movilización es precisamente la masacre que están cometiendo. Y bueno, mañana es la oportunidad de, de movilizarse en concreto, ¿no? Sí, hay otra cosa, además, según exactamente, siguiendo lo que tú decías, Hernán, es que el sionismo no es eh, tampoco un poder que esté lejano ni ajeno a nosotros, uh -huh. está presente aquí, ¿no? Exacto. Y está actuando y reaccionando, ojo, el sionismo y todos sus aliados, ¿no? Uh -huh. Este... Están actuando, como tú decís, en función de, lo que fueron sor... de, lo... de cómo reaccionamos nosotros, de cómo reacciona este sector de la sociedad que, que, que siente ¿no? y que está en contra de este genocidio. Eh, fueron sorprendidos en la primera marcha porque realmente nadie creía, ni nosotros mismos, te lo voy a confesar, mm. porque no tenemos una capacidad, un aparato organizativo, ni de difusión, ni de propaganda, no tenemos eco en los medios masivos de comunicación tampoco, y no creíamos que fuera a ir tanta gente. Y fueron sorprendidos por eso, pero ahí nomás se reorganizaron, se re, eh, reelaboraron una estrategia, y están haciendo movimientos importantes eh, en toda la sociedad, en torno a todas nuestras organizaciones, hubo una presencia en, la, en las elecciones universitarias, Hubieron, este, hubo un volante ¿no? escrito con los signos... ...de Israel y en contra de Palestina... ...y en contra de la organización terrorista Hamas... ...y todo el discurso que conocemos... ...que han desplegado... ...y estuvieron dispuestos a anular sus votos... ...un montón, pero montón de personas... ...en distintas facultades... ...que están trabajando para el sionismo... ...que el sionismo ha ganado... ...que representan esos intereses... ...se están metiendo en la universidad... ...se están metiendo en todas las instituciones presionando, entonces acá hay una disputa también por nuestra sociedad, también por nuestro territorio y nosotros mañana tenemos que dar una respuesta contundente de nuestro pueblo, es así tal cual vos lo dijiste porque en definitiva esta es una lucha que trasciende fronteras y no se juega solamente allá están las fuerzas del capitalismo, del imperialismo, de los que quieren a los seguir con este sistema de pueblos sojuzgados, de pueblos oprimidos, y eh, esto también se lo juegan acá, porque nuestras neuronas están interconectadas, quieren nuestro sometimiento, quieren que sigamos, como tú decís, ataditos al like, al, al dale dedito para arriba, e incluso a llamar a una radio o otras cosas que... Ya sí. en un avance, porque no todos se animan a, a, a pronunciarse ¿no? en una radio, pero hay que ir mucho más allá todavía, hay que poner nuestra presencia en la calle porque es la única forma de decirle a este gobierno, a este gobierno aliado del sionismo y aliado del imperialismo, a decirle que no, que nuestro pueblo no va por ese lado, que estamos apoyando a los pueblos oprimidos del mundo, que estamos en contra de este genocidio y además nos vamos a parar eh, definitivamente frente a la Torre Ejecutiva, frente al Ministerio de Relaciones eh, Exteriores para decirles y exigirles en nombre de todo nuestro pueblo que cambien la posición internacional vergonzosa que han tenido durante todo este conflicto hasta el momento. Así que bueno, para eso necesitamos el respaldo práctico, concreto, de todos los que nos están escuchando y de todos aquellos a los que puedan llevar y convocar. Esto es muy en serio y nos toca a nuestra vida, a nuestro presente y a nuestro futuro. Eh, nos va la vida en esto, eh, Hernán. Así es. Muy bien. Eh, Mónica, gracias por el contacto. Mañana, seis y media desde aquí, desde la esplanada de la Intendencia, ¿verdad? Exactamente. Seis y media desde la esplanada de la Intendencia y iremos, como dije, haremos una parada frente, muy breve frente al, a, al Ministerio de Relaciones Exteriores y seguimos hasta la Torre Ejecutiva. Muy bien. Hay más de 40 organizaciones eh, adhiriendo a la marcha, organizaciones de todo tipo de nuestra sociedad, digamos presente, llevemos nuestro cartel, nuestra bandera, nuestra hojita, lo que sea, uh -huh. escrito con nuestro sentimiento, con nuestro corazón, en apoyo al pueblo palestino y en rechazo a este genocidio eh, insoportable. Uh -huh. Un abrazo, Así es. Un abrazo, Mónica, mañana nos veremos. Un abrazo a ustedes, gracias.